Buenos días, ante todo. Buen día, bueno, e s t e b a n ahí venimos ahí trabajando en los centros de mesa, me dicen.、El、centro de mesa, ahí lindo, ¿no? De plantitas, ¿sí? Sí, la decoración, como para poder darle un poco ese aire festivo que tenemos en cada una de las actividades que, que tratamos de realizar, así que trabajando hasta último momento. Estas cosas son así, h a s t a que no, no pasó la actividad, estás trabajando. Mañana, ¿qué va a haber en, en la p e ñ a r e p o r d a n d o contando. Bueno, mañana este, arrancar la idea es, es convocar a todas a las 9 de la noche. Este, van a ver este, grupos de música, cantantes y, solistas y, este, y ballet. Va a estar este, Juan San Román、eh, con tango, este, una milonguita. El Cardo, que va a s e r también una interpretación este, de danza de, de la milonga. Después este, estará el grupo Buenay,、uh -huh. este, Caja Chica. Eh, bueno, Daniel Cantos va, va a cerrar y El Cardo y Vientos del Sur como este, grupo de ballet en, en el, entre cantante y cantante. Este, después va a haber buffet, va a haber cantina, va a haber este, tres consumiciones gratis para el conductor designado. La idea es que, digo, como va a haber expendio de alcohol y sabemos que mucha gente va en auto, bueno, vamos a tratar de estimular que el que maneja o el que llega en auto este, no consuma alcohol. Y bueno, para eso a h í en la entrada misma, tienen que, que decir quién es el conductor, se les pone una pulserita, identificándola y se le da un cupón con tres consumiciones sin alcohol este, gratis. Así que, este, y bueno, y va a haber. empanadas Y choripán c o para muchos e r y a l g n a mesa d u l e seguramente u también. m Y c invitados especiales, ¿no? De gente que ha、eh, pasado por esta fundación a lo largo de los 20 años. Gente que ha pasado, que es un montón, que cada vez que vamos a algún lado nos vamos acordando de, de entregar tarjetas. Gente que ya no está, que fue importante y que es、mm. importante en la institución, así que también va a haber un, un espacio para, para tener un poquito de memoria de cómo fue Creciendo la institución y quienes estuvieron pasando. Fueron muchos, un montón, los que en estos 20 años los que, los que han participado, así que lamentablemente, capaz que nos olvidamos de algunos. No hay, no hay intención de olvidarse de ninguno, pero bueno, siempre puede pasar. Sí, claro, son muchas cosas.、Eh, ¿Y cómo va la, la venta? del de Bono contribución. ¿Quedan todavía disponibles? Sí, quedan todavía disponibles este, bastantes. Igual yo creo que varios se van a, a terminar a vender ahí en la, en la puerta de entrada. Este,、eh, pero vamos bien, y aparte, la idea es poder pasarla lo mejor posible.、Uh -huh. Algunos estaremos trabajando todo s l o s día, s pero bueno, pero la idea es que aquellos que han pasado y aquellos que están hoy puedan disfrutar de, de, de la fiesta, de la noche, del. Del baile, que tengan e su momento de bailar también. Y bueno, y ahí este poder culminar con lo que es. En realidad nosotros pensábamos que era culminar con lo que eran las actividades del festejo, pero como vos decías, tuvimos que pasar dos mesas. ...a Una este lunes, una mesa de debate, que es la de niñez, adolescencia y género, que se va a hacer este lunes a las seis de la tarde acá, en Mitre Mayolinares. Y la de comunicación, niñez e infancia también se pasó al otro lunes. Que tiene que ver con que hay un montón de, de, de movilizaciones, de actividades, entonces se、eh, Interpon, y me parece que tenemos que ver de qué manera se, se puede participar, y me parece que lo mejor era correrla, así que eso es lo que, lo que hicimos, creo que de manera acertada, para que puedan participar la mayor cantidad de gente posible. La, la actividad de la universidad, d o ¿no? Fue un poco lo que, que era importante, ¿no? Esto de la, el simposio de familia, s Monoparentales, Mono que... estaba la universidad que estaba con las clases públicas,、ah, sí, sí, sí. Eh, ATE que está haciendo el reclamo frente al Ministerio de Desarrollo Social con el ACAMPE. Digo, hay un montón de, de, de actividades que en realidad hay algunas que son ya programadas y hay otras que no, que son espontáneas, como por ejemplo esta, la de la medida de ATE, que, que la mayoría de los trabajadores, este, digo, que están en la temática de la niña y, y la adolescencia estaban, estaban ahí.、Uh -huh. este, así que bueno, por eso también creo que. Fue importante poder este, pasarla, acordar con, los, con las personas que iban a hacer la introducción, que fueron muy gentiles y dijeron que sí, y poder pasarla a, a los otros dos lunes.